FM Moreno, 90.1 Estación de Radio Para informarte Nunca es tarde Para escuchar buena música Nunca es tarde Para entender lo que pasa Nunca es tarde Para pensar lo que nos pasa Nunca es tarde Para divertirte Nunca es tarde Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas Nunca es tarde en el día de ayer, organizaciones sociales y políticas que trabajaban territorialmente en Capital Federal, movilizaron en reclamo de un plan por construcción de viviendas sociales, esto fue frente al Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, y realizaron una jornada de radio abierta, a modo de protesta. Las consignas que se escucharon fueron puntualmente las siguientes. Por un verdadero plan de construcción de viviendas sociales, basta de desalojos, planes de vivienda social que los gobiernos de la nación y ciudad construyan como prometieron al desalojar el americano en diciembre de 2010, desprocesamiento de todos los luchadores, juicio y castigo a los asesinos de los compañeros de el parque indoamericano, presupuesto para la construcción de viviendas. Estos reclamos puntuales podrían tranquilamente trasladarse al distrito de Moreno sin modificar el sentido. Desde el miércoles, más de 50 familias que habían decidido ocupar terrenos en el barrio Los Hornos, en la zona del Cuartel V, están alarmantes por una posibilidad de un desalojo nuevamente. El martes ya lo sufrían a horas tempranas y nosotros lo informábamos Apenas iniciábamos, nunca es tarde, el día miércoles. Esto sucede entendiendo el contexto. En diciembre del año pasado, el Honorable Consejo Deliberante votó una ordenanza donde se declara Moreno en la emergencia habitacional. Comencé a revisar algunos datos que nos puedan ayudar a visualizar este déficit habitacional, no solo en Argentina, sino en América Latina. Y me encontré revisando una revista de América 21, de meses atrás, donde informa que más de 3.000 millones de personas viven en las ciudades de todo el mundo, cifra que supera la de la población que habita en áreas rurales. Y alrededor de 500 millones viven en ciudades más amplias, con más de 10 millones de habitantes, como San Pablo, o en otras ciudades como más de 5 millones la ONU señala que en 2030 la tasa de urbanización será el 69,6%. De continuar el modelo actual que fomenta el desplazamiento de las poblaciones rurales a las grandes ciudades, el fenómeno sería irreversible y va a desafiar la capacidad de garantizar las necesidades básicas como salud, educación y cultura. Sigue diciendo este informe de la revista 21 que la falencia más significativa de los actuales gobiernos de la región además de la escasa inversión, es no potenciar dos formidables instrumentos de transformación, la autogestión y la ayuda mutua. Además, en algunos gobiernos, o sus elencos, lograr que la vivienda sea un derecho en una mercancía cuesta mucho porque el lobby de las empresas de la construcción sigue pesando enormemente. En el escenario distrital, esto que te leía de la revista América 21 no difiere mucho. Y entendiendo el déficit de viviendas, es imprescindible escuchar las palabras del arquitecto Rodolfo Linniston, donde detalla un elemento primordial a la hora de planificar políticas sobre viviendas por parte del Estado, o cuando implementa el programa federal de viviendas, donde la planificación y su respectiva construcción queda solucionando un solo aspecto, que es lo urgente. hoy Hay una maldición alrededor de la vivienda, de la arquitectura y del urbanismo. Ningún presidente, y los hay muy inteligentes y muy cultos, no precisamente los nuestros, pero los hay, entiende el problema de la vivienda. No se entiende. En fin, el problema de la vivienda no lo entiende nadie. ¿Reduciría costos la aplicación de arquitectos de familia, por ejemplo, aquí en la Argentina? Bueno, en Cuba fue aceptado porque se dieron cuenta que abarataba muchísimo todo. La gente hace reformas mal hechas. Un buen proyecto les ahorra dinero y las casas crecen sobre sí mismas no es solo casitas nuevas muchas veces la gente está sufriendo por el hábitat, por hacinamiento y en la misma casa la podemos reformar o en altura o el terreno pero eso la gente no lo hace bien le agrega un cuarto, tapa la ventana de otro, ¿entiendes? entonces nos dimos cuenta en Cuba por eso lo, lo, se instituyó el programa en 169 municipios que hay casas con un cartel que dice arquitectos de familia este, que el diagnóstico Y el pensamiento sobre la vivienda ahorra materiales. Es algo parecido a lo que pasa con la medicina. Uh -huh. eh, la gente no va, hay mucha que va, no pero digamos, no está planteado ir directo a la farmacia. Que sería comprar materiales. Antes hay que pasar por el diagnóstico. ¿eh? Y en la arquitectura eso no existe. El arquitecto social de alguna manera empieza a diseñar en conjunto con el estado y, y con los arquitectos su parte, casa yo atiendo familias de a una Exacto yo atiendo familias de a una y lo que los cubanos se dieron cuenta es que eso aplicado a todo el país era muy bueno para todo el mundo Pues yo, yo mismo cuando llegué dije, pero cómo de a una Este, hay que hacer en el socialismo, hay que hacer mil viviendas. No dice, pero este Livingston, los médicos atienden de a uno y tenemos la mejor salud de América. Exactamente. Es decir, que de a uno puede ser mucho. Un claro. barrio, un barrio hay que tener asambleas con la gente, que quiere, que no quiere, plantear proyectos para que la gente los rechace, los apruebe y que la gente sea propia de un proyecto porque participó en su gestación. Las palabras de Newsom nos ayudan a entender estas políticas implementadas por el gobierno. Con mucha violencia institucional, por cierto, que la sufren los que menos tienen. Y una realidad adversa, pero que esas familias que instalan sus viviendas con chapas, cartón, maderas, creen en la dignidad, luchan constantemente, aunque siempre encuentren una respuesta negativa por parte de los funcionarios públicos. Livingston puntualiza uno de los puntos para entender estas políticas que no son efectivas. Lo que la gente quiere no son casitas terminadas. La gente tiene, cuando tiene trabajo, tiene posibilidad de ir haciendo su casa. Le convendría mucho tener una asistencia técnica. ¿Qué es lo que necesita la gente? Una red urbana, con servicios, con colegios, un lugar, una red de, de electricidad, de cloacas, etcétera, etcétera, y un apoyo, un terreno, ¿no es cierto?, accesible, y un apoyo mínimo, porque las casas la gente las hace. Y las hace generalmente mal. Mire usted la Villa 31, sumemos la inversión, los ladrillos, sumemos el costo de todo eso, ¿no? ¿Qué barrio se podría haber hecho allí, con pensamiento, con, con ayuda técnica? ¿Qué barrio? Pero la gente tiene posibilidad de comprar cosas. Todos los obreros están haciendo su casita, eh, pero en lugares que no tienen justamente lo que usted decía, que no tienen red de servicios. ...entonces la gente no precisa que le entreguen casitas completas... ...que además son todas iguales y pésimas, por lo general. Sí, lo que nos decían los arquitectos a cargo de estos programas... Sí. ...es que ellos reconocen que hay un error de planificación... Ah, bueno. ...a la hora de llevar esta estructura de barrio... ...pero que está por delante, más allá de los errores eh, estructurales... De la, de, ...del diseño del barrio, la entrega de vivienda. Yo vuelvo a decir que la prioridad para la gente... ...es tener un lugar donde asentar su vivienda... Un terreno, pero un terreno no no a, en cualquier lado, con servicios. Usted empezó diciéndome que les entregan viviendas sin servicios. Tiene que haber primero la red de servicios antes que la vivienda. La gente lo que precisa no es la casita terminada, es las posibilidades de levantarla, las posibilidades económicas de tener un piso, un suelo, la propiedad de ese suelo. Eso es lo que la gente necesita. Porque casi todos los barrios de vivienda popular han sido un fracaso, no solo en la Argentina, en el mundo, incluso en Suecia. Suecia, los suecos se propusieron hace bastantes años resolver el problema de vivienda y construyeron en pocos años un millón de viviendas. Hoy están prácticamente abandonadas o las ocupan los inmigrantes que no tienen ningún otro recurso. ¿Por qué? Porque son todas iguales, chiquititas. Es un desastre. Los, la vivienda popular la tiene que encarar la gente con ayuda técnica, con indicaciones, con planos compartidos por la gente con democracia participativa. Ese es el camino. Ese es el camino mientras en la conjuntura vemos que dominan las la políticas de la urgencia y las necesidades personalistas a cara a la próxima elección. Mientras esto siga rigiendo, el problema de vivienda no se modificará, al contrario, se agravará. De esta manera nosotros iniciamos, nunca es tarde, en el día de hoy, en esta Radio Recuperada. se está volviendo chapa y cartón anuncio del siglo nuevo en liquidación ah, angustias de las orillas del corazón las ideas hacinadas en un rincón enjaulados, marginados, chapa y cartón los aires están soplando sin dirección ají ah, dando la bandera de la razón bailemos la danza de la resurrección voy a intentar sobre Van a seguir de comparsa, chapa y cartón La cabeza desnutrida es el souvenir Caminando para abajo tu porvenir La cabeza desnutrida es el souvenir Caminando para abajo Estamos con Ignacio Vela, quien pasa a saludar, sobre el parque indioamericano. Por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y a advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente. Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo, y si me ha escuché, orámelo, júscamelo. Todo aquel que usurpe, o tome. ...o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda... ...ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir... ...si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social. Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Programa de capacitación para organizaciones comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Comienza el curso de formación general destinado a miembros de organizaciones sociales. Algunos de los temas del curso son... La situación política y económica del país. Los derechos humanos y las organizaciones. Las políticas sociales y el rol del Estado en la Argentina. Y las luchas populares en América Latina. Informes a inscripción 4508-3800-137 o por mail a programadecapacitacion arrobasociales.uva.ar Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare Si le niegan la boca, hablará por las manos, o por los ojos o por donde sea variando un corazón El 16 de abril vuelve Boca que vuela todos los sábados de 9 a 11 por FM Moreno porque todos toditos todos tenemos algo que decir a los demás La está pariendo un corazón no puede más El Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación Esto pasa en Moreno Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias Esto te está pasando a vos FM Moreno, Estación de Información La historia, la resistencia y la cultura de América Latina late en tu estación de radio Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas De China hasta Puerto Rico Cargamos el mismo patrón Una radio alternativa se hace FM Moreno construye Asociate a FM Moreno, envíanos un mail a socios fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado, mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Los sábados de 17 a 19 El Observatorio Información Cultura Política Economía Poesía Historia El Observatorio Todos los sábados De 17 a 19 horas Por la 90.1 FM Moreno Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. agua Fuertes. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos eh, al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque lo, yo lo vengo diciendo del 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, segundo estará los candidatos, consiente. por último los hombres ¿no? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde Por FM Moreno 90.1 Tu estación de información Damos apertura al programa del día de hoy, denominado Nunca es Estar, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o un mail a nuncaestarde arroba fmoreno.com.ar Como somos, con la lógica de nuestro trabajo de seguir los temas que instalamos, entre ellos, en la editorial hablábamos de la vivienda y nos llegó un volante de la cooperativa de vivienda autogestionaria FMI. Organización Popular Omigonera, que vienen trabajando para empezar a, a dar respuestas al problema del déficit habitacional. No teníamos mucha información más que la que aparecía aquí y que te lo dije recién, que está en este volante que nos llegó aquí en la mesa. Por eso llamamos a Francisco Carruter, que es parte de esta organización hormigonera, para que nos cuente en qué consistía esta cooperativa de vivienda autogestionaria Y esto nos va a señalar, en la primera pregunta, cuando le dijimos cómo surge esta propuesta y cómo se instala en el distrito, esto nos respondía Francisco. La organización nuestra, la hormigonera popular, surge de distintos compañeros que nos conocimos en el contexto de las facultades sociales. Algunos de ellos ya venían militando en organizaciones de hábitat. Y ahí se, nos juntamos para que sí. creemos que el sí. coplativismo aplicado a la vivienda, creo que es una forma de, de lograr ese derecho que hoy está cortado por esta sociedad en la que vivimos. Y bueno, hicimos una pasantía en sociales para, para laburar sobre el cooperativismo en la vivienda y, y ahí nos juntamos más o menos unos 20 compañeros y empezamos cooperativa de vivienda en distintos lados, sobre todo en Capital Federal. Pero como yo soy de Moreno, empezamos en Moreno. ¿Y en Moreno cómo están trabajando, cómo están articulando? Bueno, en Moreno empezamos con una convocatoria fundamental, Básicamente, yo con, con los conocidos que tengo, amigos y conocidos, yo por ejemplo estoy en una murga en La Perlita y ahí hice una convocatoria, que también en algún momento estuve en contacto con la gente del, del EVE, el Encuentro por la Democracia y la Equidad de Moreno, y ahí hice otra convocatoria, tengo amigos en Proyecto Sur y ahí hice la convocatoria, pero la idea es ampliar lo más posible la convocatoria para que este sistema, que es tan beneficioso, una se está implementando, para ayudar a, a generar mucha organización popular y poder popular en Moreno. ¿Cómo va, convivir, ¿Cómo va a convivir esta propuesta que, por un lado, propone la organización popular y la vivienda digna es un derecho, ante las políticas que se implementan, por ejemplo, el Plan Federal de Viviendas? ¿Que tiene otra lógica? No solo otra lógica, sino que apuntan a diferentes fines eh, políticos. El Plan Federal tiene una lógica de, te anotas en la lista, te, te tocas la casa que te toca en el momento que te toca, Y lo nuestro es la autogestión como base del cambio social. Nosotros decimos, solos no podemos. Nos juntamos y nos autogestionamos. Y autogestionar en el doble sentido de la palabra. De hacer lo que teníamos que hacer con nuestra responsabilidad y de a exigir donde que teníamos que ir a exigir. Nosotros eh, todo lo que signifique un, una ayuda para los sectores populares no lo desmerecemos. Pero creemos que el plan federal no es suficiente y lo que permite la autogestión es... A partir de la persona o el grupo poner de lo suyo su responsabilidad y su laburo, puede decir, Entonces ahí es donde creemos que la democracia participativa genuina, digamos. Francisco también nos sigue contando, porque no respondió a la pregunta que le decíamos, cómo se trabaja y cómo se articula aquí en Moreno y también cómo se implementa este espíritu del cooperativismo cuando está deformado, por ejemplo, con experiencias como el programa Argentina Trabaja. Esto responde, Francisco, ante las preguntas nuevamente que le realizábamos desde aquí, desde la 90.1 Bueno, nosotros empezamos hace dos semanas, reunimos los martes en, la, en un salón que nos ofrece la Sociedad Francesa de Moreno, y empezamos con unas charlas que más o menos duran dos meses, de que charlamos sobre cooperativismo, nos sacamos las dudas a los que la tienen, y invitamos a compañeros de cooperativas que ya están caminando, traemos fotos, planos, y vemos cómo se implementó en otro lado, y una vez que haya un núcleo de gente interesada, más o menos 15 o 20 personas interesadas genuinamente, armar la cooperativa en los papeles, sacar la personería, qué sé yo. Una vez que, que pasa eso, se empieza paso por paso, primero se consigue el terreno, se puede hacer de distintas maneras, después se empieza la construcción, y la idea es que una vez que se termina la construcción de la cooperativa, eh, los temas de la cooperativa... ...se siguen manejando de forma asamblearia, digamos... ...por eso creemos que es una organización popular... ...una forma de organización popular que, que perdura mucho el tiempo... ...y por eso nos interesa tanto también. Entendiendo que se ha deformado mucho la lógica de la cooperativa... ¿no? ...y uno lo observa en el plan Argentina Trabaja... ...se ha deformado el espíritu de lo que es el cooperativismo... ...¿cómo lo trabajan ustedes? ¿cómo lo articulan? Y otra pregunta que también te quería realizar es... ...¿han tenido diálogo con la Municipalidad de Moreno... ...entendiendo que el año pasado el Consejo Deliberante... ...determinó la emergencia habitacional en el distrito?... Bueno, primero te contesto lo segundo. Nuestra idea no, porque lo nuestro recién nuestra militancia Moreno recién empieza, nuestra idea igual con respecto al Estado es tenemos una posición como como organización, pero con esto te contesto lo segundo, o sea, eh, la organización lo que hace es aportar cuadros técnicos, gestiones, nosotros ya tenemos conocimiento de lo que ha pasado en otras cooperativas, pero nuestra idea es que la cooperativa decide todo. Entonces, eh Nosotros creemos que el plan de Genría trabaja como bien dijiste, desvirúó absolutamente el concepto de cooperativismo, que es el de participación, el de democracia interna y genuina, etcétera, y acá nosotros lo que proponemos es llevar el concepto de cooperativismo a su, a su inicio,, digamos, a, a su valor más inicial. En ese sentido, bueno, la lógica de esto que proponemos nosotros se es que junta la gente que necesita casa. yo entre otros, por ejemplo, yo creo que voy a hacer parte de la cooperativa. Somos 20. La organización, la hormigonera, lo que hace es, bueno, eh, primero antes nada necesitamos terreno. Bueno, para conseguir terreno se puede hacer así, así, así. La cooperativa decide, bueno, ¿qué nos conviene? Esto, esto. Hay lugares donde las cooperativas han solicitado al gobierno municipal que le sea terreno y eso ha pasado. En Morón, por ejemplo, el gobierno de, del, del encuentro, de Lucas Vip, ha cedido el terreno para que la cooperativa construya y eso implica un ahorro muy grande para la gente que tiene que hacer la cooperativa. Pero también la cooperativa puede decidir no tener ninguna vinculación con el Estado en ese sentido y comprar un terreno de, otro, de, otro, de otra vinculación, digamos. Entonces, bueno, nosotros creemos que el verdadero cambio social viene de, de, la, de la toma de conciencia y de la autogestión. Entonces ahí eh, ese sería el concepto. Con respecto al Estado municipal y a otros niveles del Estado, nosotros creemos que el Estado, como forma de organización social, es un terreno en lucha. Con lo cual hay que ir a disputar esos espacios, a la burocracia, a otros sectores de la sociedad, para que se vuelva un sector de, de poder popular el Estado. Entonces, bueno, eh claramente en la Argentina no hay una ley nacional de, de tierra y vivienda y tenemos que luchar para que eso pase y tenemos que ir a, a buscar los recursos del Estado donde haya que buscarlos para que sirvan para construir poder popular. Seguimos nosotros aquí en Nunca estar tomando algunos mates con mi compañero Rubén Bustamante que está en el Estudio 2 haciendo la producción correspondiente y también Cecilia Rodríguez y Cintia Medina que se quedó de largo nomás después del recorte informativo. Nosotros seguimos escuchando la palabra de Francisco Carruthers que habló con nosotros y va también a señalar las características de Moreno, entendiendo que el lobby de empresas y el Estado no cambia ni aquí en Moreno ni en Morón Y en otros países así que esta fue la consulta y esto responde francisco lo que vemos es moreno es un, un lugar donde la vivienda es algo absolutamente paradójico porque teniendo una cantidad impresionante de, de espacio para construir de recursos quiero decir humanos no la gente acá en moreno sabe construir muchas de las personas quiero decir si le dieron las herramientas como este sistema de cooperativas propone se podría solucionar el tema de la vivienda en moreno. Vemos gente que vive con sus padres porque no tiene dónde vivir o, o, digamos, familias que se van hacinando en un mismo terreno cuando en realidad hay una cantidad de terreno impresionante para construir. Nosotros estamos en la etapa de análisis con respecto a qué en Moreno. Está claro que hay un auge inmobiliario en Moreno que hace que los valores se vayan al techo y que no solo los sectores más populares, sino los sectores medios ya no pueden comprar una casa ni un lote ni nada y eso da mucho lugar para que... ...siguiendo la forma de organización popular indicada acorde a ese momento... ...se puede dar un cambio social porque nosotros creemos que la vivienda es el principio... ...una vez que nosotros demostramos que juntándonos podemos solucionar el tema de la vivienda... Después pasa eso al ámbito del trabajo, de la salud, de la educación, y creemos que al capitalismo lo vemos por adentro. No sé si ustedes lo han trabajado en los estudios previos que realizaron, pero uno de los corazones que hacen que funcione esta lógica del Estado por parte del de Programa Federal de Vivienda es el lobby con las empresas de construcción, que está pesando enormemente en la actualidad. Sí, sí, eso lo, lo, nosotros lo tenemos en cuenta y estamos absolutamente en contra de eso. El del presu, presupuesto nacional es muy pequeña la parte que se dedica a que construyan organizaciones sociales, no solo nacionales, sino provinciales, sino en otros eh, lugares del Estado también, eh, y sobre todo va para las empresas, que dentro de su lógica de ganancia producen la, el, las casas, ¿no? en este caso su mercancía, las casas de la menor calidad posible porque lo, lo único que les interesa es la ganancia. Entonces, bueno, nosotros la propuesta que tenemos es ir generando una propuesta diferente para que en el momento en que se tenga que decir entre una cosa y otra, no hay duda de qué es lo mejor, porque el tema es este, nosotros lo que Perón propone es la gente construyendo su propia casa, de acuerdo a sus habilidades, eso lo, también lo determina cada cooperativa, da posibilidad de con la misma plata construir mejores casas, con lo cual en el momento en que el cooperativismo esté más maduro, va a dar posibilidad de demostrar que bueno el capitalismo no es la forma de construir mejor, sino que es la forma de construir peor. <risa> Última parte de esta entrevista que realizamos hace instantes con el referente de la Organización Popular Omnigonera que hace dos semanas que están trabajando aquí en Moreno. Se pueden acercar, mencionaba el lugar en al Alcorta 2442 en Moreno donde están reuniéndose para ver cómo implementan esta idea de la cooperativa de viviendas autogestionarias. Escuchamos a Francisco hablando de las viviendas que no solamente debe ser la entrega de viviendas algo muy similar a lo que escuchábamos anteriormente ...de la palabra de Rodolfo Livingston... ...entrevista realizada el año pasado... ...donde remarca... ...que la vivienda también debe incluir el contexto... ...es decir, las instituciones... ...básicas, por ejemplo... ...una unidad sanitaria, un jardín de infantes... ...una escuela... ...entendiendo también lo que se dio aquí en Moreno... ...por ejemplo con... ...el Plan Federal de Viviendas y el Barrio Loma de Casasco... ...un jardín, el 958... ...inaugurado semanas atrás... ...y que permanece cerrado... ...por problemas edilicios... ...porque se trabaja en la emergencia... ...en la urgencia... ...ahí escuchamos la última parte de Francisco... ...hablando con la 90.1... ...nosotros lo que vemos con respecto a eso, ...bueno, lo visto en el acá en Moreno... ...yo he caso de ver... Eh, ...te construyen 200 casas en el plan de Inés... ...y no te construyen plazas... ...salas o escuelas... ...teniendo en cuenta que las personas que van a ver ahí... ...no solamente tienen derecho a la casa... ...sino también a la salud, a la educación encontrarse con el diseño de espacios públicos. Nosotros lo que proponimos como organización vamos a hacer una, una cosa habitacional de 30 familias, 30 casas, bueno, hagamos un salón de un subúlpico y hagamos un lugar donde los chicos puedan desarrollarse deportivamente, y que sea una multa, digamos, a la vida comunitaria en su mejor sentido, ¿no? En volver a ver que la persona que vive al lado mío es, una, es mi vecino, es mi compañero, es mi compatriota y que sus problemas a algún punto son mis problemas. Entonces, bueno, a partir de ahí, supongamos un caso eh, así muy estado, pero si hay una cooperativa de 30 familias, hay 30 niños, eh, se puede realizar de tal manera que también las necesidades de la cooperativa se respondan de forma cooperativa, eh, cooperativa y no de la zona inmigralista que nos propone este sistema. Nosotros continuamos en un Uncastar diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o acercarte a Saber81, donde te recibiremos con algunos mates y torta fritas que estamos realizando aquí en esta emisora recuperada. Ya nos acomodamos y empezamos a cerrar la primera hora del día de hoy. Día viernes, día viernes. De Nunca es Tarde en esta radio recuperada Para divertirte Nunca es Tarde Todo buen periodista debe saber leer Segundo, si fuera posible también debe saber escribir Tercero, debe tener como mínimo sexto grado aprobado Cuarto, debe saber la tabla de multiplicación con los dos ojos cerrados Quinto debe tener en perfectas condiciones su lápiz sacapunta, cuaderno pluma cucharita limpia pluma y tintero involcable <risa> sexto queda terminantemente prohibido a los señores periodistas afanarse en la noticia de lo diario <risa> que para eso tienen la tele nunca, nunca es tarde, es tarde. Y la música nos invita a, a revisarnos un poco. Operación jaja programa que se emitía por Canal 9, si mal no lo recuerdo. Y cuando era muy niño había figuritas, donde uno encontraba polémica en el bar, por ejemplo. La peluquería de Don Mateo. Claro que en un momento determinado, nuestros viejos nos decían, nene, hay que ir a dormir. Entonces nos quedábamos con polémica en el bar, algún chiste de minguito... Y cuando ya venía la peluquería estábamos un poco complicados. Pero hoy vamos a indagar desde la historia sobre la peluquería de Don Mateo. Porque la versión de los 80 nos encontró con Jorge Porcel encarnando al dueño de esta peluquería. Pero antes estaba Fidel Pintos. Y muy interesante la forma de este peluquero que se olvidaba de todo y que tenía mucha relación con el barrio. Luego vendrán muchas versiones en la década del 90 y en el 2000 que son olvidables, pero nos quedamos con la década del 80, Operación Jajá, Jorge Porcel, sumado también a muchos personajes, que se suma Rolo Puentes, Rolo Puentes que tiene un hijo en Babasónicos, y que es muy interesante, es buen músico Rolo Puente pero que quedó relegado a, a estar sentado en el sillón de la peluquería de Don Mateo y nunca lo afeitaban nunca lo afeitaban escuchamos la peluquería de Don Mateo, década del 80 84, 85 Jorge Porcel Rolo Puente de esta manera comenzamos a cerrar la primera hora de Nunca es Tarde <música> Mateo. canela en rama no, no, no. vengo ansioso Mire, se nota la ansiedad? ay como ¿No? se le nota la ansiedad ay, no ansioso. Ansioso. hoy es el último programa y usted prometió que hoy se jugaba me decía sí. quién ganaba el 30 sí pero hoy ahora no después hay que aplacar la ansiedad tengo, no, hay que saber, saber esperar bueno, me la llama Lely por favor me ¿Qué, qué es el ruido ese? ¿No lo captó? No, no, me lo puede hacer hoy un poquito más. ¿Un motor? Sí, muy bien. ¿Motor de un auto? Porque, no. ¿Y cómo no? Ahí no. Un auto otra vez. No, el motor de un avión. ¿Motor de un avión? Está mi piloto calentando el motor. ¿Usted tiene pista de aterrizaje ahí? Atrás de jardín, querido para qué está calentando el motor del avión? Salve contar. El domingo terminé en el teatro, sí. ¿no? Hoy terminamos Operación K -K. sí Mañana termino una película que estoy filmando. Sí. El jueves vengo a hacer el último programa del ruso, porque el ruso es amigo, ¿vio? Ir, claro. Polémica. Es sí, una polémica, sí. Que están los, esos giles elaborando conmigo. Bueno, este, el domingo me quedo para votar porque quiero votar. ¿A qué hora comienza el comisión? A las 8 y media. A las 8 de la mañana. ¿A las 8? Bueno, 8 y 10... Estoy despegando. O no tengo derecho a tener en mi vacación, sí, eso sí, también. Bien, está bien, no se me ponga así. Me voy a barnar a la quinta una nueva. ¿En ¿Un avión? avión? ¿En avión? ¿Qué quiere que vaya? Le sí, sí. quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestros ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Este, y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es, un, es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos son trampas. Tu juego de amor trampa. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. sats de radio espacio publicitario Asociación de Trabajadores del Estado Moreno Merlo Como ATE un sindicato Una organización muy combativa No en vano está en el país desde 1925 A nivel nacional ATE, de y para todos los trabajadores Y sí, todo lo que nuclee el Estado Puede estar afiliado a ATE, Piovano, 3165 Moreno, teléfono 0237 460 0158 ATE, el movimiento ATE CER, centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan en nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUSH. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl arroba yahoo.com.ar CER, Centro de Educación Superior Regional. Windows no puede real la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza GM Computación, servicio técnico a domicilio Equipos nuevos y usados Notebooks, instalación de redes Trabajos con garantía GM Llámanos al 15-6780-6303 O al 15-6630-5178 GM Computación live punto com .ar. y la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde. Por FM Moreno. Tu estación de información. Escuchando Blanca Flor, Santo Remedio, un disco que marcó la historia del rock local porque es el primer grupo que llega a grabar un disco con una empresa discográfica con la totalidad de sus miembros, de sus integrantes, oriundos de Moreno, Blanca Flor. Recuerdo haberlos visto en La Colmena cuando tocaban y también en Bartolomé Mitre cuando se hacían algunos festivales en el año 91, 92, Uf, hace un montón de tiempo. Está aquí en la mesa mi compañero Rubén Bustamante, a quien pasa a saludar inmediatamente. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo te va? Bien. ¿Blancaflor tiene que ver con la harina? Algunos dicen que sí y otros dicen que no. Algunos dicen que sí y otros dicen que no. Yo pensé lo mismo que vos, en primera instancia. Nunca lo pregunté, ¿sabés? Una gran pregunta, porque di por entendido que podía ser por la harina o por otra cosa. No, a ver, si juega con la harina. Se juega con la harina. Para moldear ¿Puede Si ser no, también? no, me refiero Bueno, no importa O puede ser no blanca caso, flor no, no, O puede ser blanca flor Blanca Flor Si, sí, que la harina blanca flor Era un paquete celeste Por eso, yo lo estaba remarcando también ahí Y decía puede ser también por blanca flor Si, sí, no lo no estamos entendiendo me parece Yo creo que nos estamos entendiendo. Un, no, no, un paquete celeste voy a terminar con la idea después. Con una cocinera negrita con un sombrero si yo compraba la, la, la harina. Sí. Y si sí, eso. Es... Bueno, Ochoa les va a contar a ustedes cómo era el paquete de harina, cómo era el paquete harina. Celeste con la cocinerita. No tengo ganas de contarlo de blanca flor porque era un comentario, pero si quieres comentamos. Blanca flor. Bueno, no quería hablar de Blanca Flor. no es el caso, porque hoy estábamos tratando lo de la vivienda, la emergencia habitacional y lo que está también pasando en los hornos. Quería, de alguna manera, hablar de este punto con mi compañero Romero Mustamate, que está aquí en la mesa. ¿Cómo conviven estas experiencias que escuchábamos en el día de hoy con muchas ganas de implementarlas, pero la lógica de lo que se está implementando en políticas de vivienda no lo permite o no lo permitiría, entendiendo esto de la organización barrial, que la propia familia construya su vivienda, por algunos elementos que te hemos señalado. Pero también el crecimiento de desalojos. Ayer hablaba nuestro compañero con Concordia Sena y en ese mismo momento se estaba realizando otro desalojo en Cuartel Quinto. Un particular año donde el año pasado, a fines de diciembre, se Votaba una ordenanza por parte del Honorable Consejo Deliberante Declarando Moreno la emergencia habitacional Sí, y la cuestión cuál sería <coughs> Como para analizarla, digo Cómo se aplica esta ordenanza Entendiendo los últimos elementos que hemos informado Los desalojos, la situación que se está viviendo en los diferentes barrios Y estas experiencias, como te lo señalaba Que hoy escuchábamos a un integrante de Hormigonera ...que intentan aplicar otra lógica en la construcción de viviendas. Sí, no escuché la nota de hormigonera, pero bueno, el título es Cooperativa de Vivienda Autogestionada. El punto es la tierra. Yo no puedo poner o cavar cimientos si no tengo la tierra. De hecho, hay una explicación eh, visual de por qué las familias ponen las casillas... Uno puede inferir que ponen las casillas porque no tienen la posibilidad de levantar pared o hacer el techo. Y hasta entiendo que la colocación de una casilla hace a la precariedad, no de lo, ed lo, lo edilicios, sino la precariedad de estar. Se puede estar, se pone la casilla, si pasa el tiempo y se pueden instalar, recién ahí comienzan los trabajos de levantar la pared. Esto es algo más que una simbología. Hormigonera, no escuché la nota, pero me imagino algo parecido a lo que Sancheta in, eh, intenta en Villanueva, que es buscar al propietario de la tierra, que dejó abandonada la misma, que probablemente sea deudor de la municipalidad, entonces si es deudor de la municipalidad, trata la municipalidad, podría hacerlo juntar a las partes, aquellas que quieren ocupar la, la tierra, el hombre que no pagó nunca pero sigue siendo el propietario porque esto es la propiedad privada, uh -huh. ¿sí? se negocia para que la gente pague y se puede con constituir una cooperativa y allí avanza el proyecto. sí Eso es una experiencia que no ha tenido grandes resultados, inclusive cuando la municipalidad lo implementó con el Techo y Trabajo, que era la conformación de cooperativas que realizaban entre 4 y 8 viviendas por año, Pero claro, ante la emergencia, la necesidad, y hay 25.000 familias anotadas en gestión del hábitat, ¿cuántos años llevaría, a través de este esquema de cooperativa muy acotado, responder a eso? De allí la existencia de los planes federales. De cualquier manera, lo que vos consultás de cara a la emergencia, la emergencia no es otra cosa y no fue otra cosa que incorporar al municipio la herramienta del fideicomiso. Uh -huh. Porque... Algo que hemos señalado, pero eh, a mí todavía me cuesta entenderlo, a esta, a esta lógica del fideicomiso que estaba señalando. El fideicomiso como propuesta es, de nuevo aparece el actor privado, uh -huh. está la municipalidad de Moreno, ¿cómo se paga la tierra? La creación de un fideicomiso permite la intervención de un banco que financiaría la adquisición de la tierra, uh -huh. pero es para bajar el costo que puede tener el valor de esa propiedad e involucrarlo al privado en un esquema que sería superador. Pero además es el esquema que desde el año 2003 a la fecha es lo que ha funcionado en cualquier tipo de actividad. ¿Cuál es el problema de los fideicomisos que tienen eh, países como nuestro, la Argentina? La falta de control. ¿Sí? Cuando se presentó la ordenanza que la envió el IDUAR y el fideicomiso que le permite a la municipalidad trabar vínculo con terceros, sino la creación de un fideicomiso de la municipalidad, sino trabar vínculos con terceros, lo que se abría ahí era la hipótesis de un enorme negocio inmobiliario. Y yo no descarto de que todo esto sea un enorme negocio inmobiliario. Entonces, hay que preguntarse por qué existiendo ordenanzas muy concretas, una del año 91, otra del año 93. Uh -huh. Particularmente estamos hablando de un período en donde gobernó el vecinalismo de asef julio Acef, donde se crearon instrumentos para responder a la necesidad habitacional, pero a la emergencia en la vida de los habitantes de Moreno, esas herramientas o instrumentos no son aplicados. Y es paradojal que en aquel tiempo, claro, 1991 no es 2011, pero las herramientas existen. Como existe el Banco de Tierras, Pero ponerlo en términos ideales esto es una falta de respeto a la audiencia. Si hay tierras en Moreno, hay negocio en Moreno. Entonces el aprendizaje de esas culturas tan enviciadas en lo mercantil hace que cualquiera que tenga algún tipo de permanencia en un lugar y establezca diferencias por actividad, por discurso, por lo que sea, se erige como dirigente, si hay un pedazo de tierra al fondo vacío, ¿A quién le preguntan? A esa persona. ¿Podemos ocupar allí? Y lo que nosotros estamos planteando desde siempre es que la necesidad no puede ser una virtud. Y si hay un terreno y hay una necesidad, esta debe ser convertida en derecho. Uh -huh. Si las familias están hoy en el fondo de los hornos o en la calle Olluela, no le tienen que pedir permiso a nadie porque ellos tienen que construir un derecho de forma autónoma. Y esto, por supuesto provoca una crisis con las organizaciones que están con la municipalidad que tiene más cercanía eh, el Iduar o la municipalidad con la JP Vita que es una de las, las, perdón es la JP de Polo Libre, la Juventud uh -huh. Peronista de Pueblo Libre, no la JP Vita y eh, el MPL 17 de octubre que está integrado a FAB, que es el concejal Mirko García y el líder del MPL 17 de octubre es Miguel Soler. Uh -huh. Marcos es la persona que es señalada como el que vende la tierra. Lo ha remarcado cuando le consultabas ayer a Claudia Sena. En sí, la que Todo esto, ¿para qué lo explicamos? Para que se pueda entender la tremenda tarea de los vecinos autoconvocándose y decidiendo por ellos mismos en asamblea luchar la tierra, que te quiero decir, Fernando, a vos y a la audiencia, que si uno va a ese punto de los hornos, si adelante era difícilmente de habitar, el fondo es prácticamente imposible de habitar. Y hay que dimensionar esto porque sabiendo que es como una especie de hueco, sí hacia abajo se van colocando las casillas de madera, hay que preguntarse por qué en ese lugar, porque no hay opción. Uh -huh. Y entonces comienza a trabajarse una vez más y ponerse en marcha todo lo que es el aparato institucional para... ...saquen las casillas... ...si ustedes se retiran de aquí luego negociamos... ...que la necesidad es anotarse al Plan Federal de Vivienda... ...al Plan Federal de Vivienda, sí... ...a diferencia de años anteriores... ...estamos, y a diferencia de otras tomas en Cuartel Quinto... ...estamos en una situación superadora... ...primera, cuestión... ...al declararse la emergencia habitacional es que se reconoce... ...la dificultad de miles de familias... Uh -huh. ...para acceder a la vivienda... ...segundo... Hay instrumentos que le otorgan a las personas de bajos recursos ¿sí? la posibilidad de acceder a la tierra, uh -huh. ya desde la década del 90. Tercero, muy importante, la tierra no es de un privado, sino de la municipalidad. Las tierras precisamente de las que estamos hablando, del barrio, del barrio Los Hornos. Cuarto, imagino que en el transcurso del año el Banco de Tierras va a tener más tierra porque yo no he hecho la consulta si Alem, si sí, el barrio Alem, donde uh -huh. entraron un par de familias y después fueron muchas familias, lo que está haciendo la municipalidad es trabajar con unas poquitas para que esas poquitas familias hagan y tengan la función de evitar una toma con la promesa de la vivienda, de la tierra, de un polideportivo y demás, y son diques de contención. Es que puede aparecer este año y lo van a anunciar WES probablemente que hay tierra disponible y que se van a hacer viviendas populares con las cooperativas de la Argentina Trabaja que están formateadas uh -huh. en el INDEL de la señora Olga Barrios como cooperativas capaces de construir viviendas, cierra Prebandito, cierra la hipótesis claro. cierra bastante y cuando digo que es diferente el escenario es que si hay un derecho, no hay una necesidad. Y si la tierra es de la municipalidad, la lucha está en aquellos que tienen la decisión de quedarse ahí, no poner la casilla e irse, como si se tratara de un country, porque esto ocurrió en 25 de mayo, de allí que los funcionarios municipales decían pero si no viven acá tienen otra casa, se van. y en el Quieren, negociar, quieren claro. utilizar esto para después venderlo. ¿Desde qué lugar se puede juzgar esa actividad que la verdad uno tiene que hacer la crítica y señalarla pero los que están en el poder son capaces de levantar la mano para calificar de inmorales e impúdicos a aquellos que lo hacen si hay una corriente cultural y un consenso que lo avala sí además pero eso lo que... tiene que hacer discúlpame eso lo tienen que hacer las mismas familias que deciden quedarse allí personas que deciden quedarse eh, en el lugar Personas que deciden luchar por una vivienda digna, a veces en terrenos, por ejemplo en el barrio Los Hornos, con situaciones que cuando llueve se inunda toda la zona. Desde ya, entonces yo lo escuchaba a Livingston plantear algo que es lógico, pero hoy es improbable. Uh -huh. No puede una familia ir a un lugar donde no están los servicios garantizados. Bueno, arquitecto Livingston, uno le puede decir desde aquí de Moreno, es que los desplazamientos o las migraciones internas que hay responden a una explosión y entonces se van a un lugar sabiendo que no hay luz, que no hay agua y que pasará mucho tiempo para que tengan luz y agua. No. Quizás lo que me enseñaba Rodolfo Livingston es que uno lo puede entender con esta lógica que estás implementando, pero en el plan federal de viviendas que instala el Estado está este déficit en las instituciones en el barrio, donde no hay servicios y se encuentra un límite la gente que va a tener la vivienda. Loma de Casasco es un ejemplo concreto. Sí, a ver, Loma de Casasco, claro que estamos hablando de dos dos parámetros distintos. Uh -huh. Estamos hablando de la lucha por la identidad uh -huh. y la tierra y lo otro es la intervención del Estado, como se dice, pero del gobierno que traba vínculos, firma convenios, construye viviendas de las características que vimos. Y fíjate que son distintas las construcciones, uh -huh. que también habla de un concepto de qué le corresponde a quien va a lomas de Casasco y qué le corresponde a quien va a vivir a La Perla. hicieron un plan de viviendas en donde se tiende a la solución habitacional. ¿Por qué...? Son realmente precarias las viviendas en Lomas de Casasco y en La Perla parece que son mucho más consistentes, inclusive en lo urbanístico hay una diferencia. Uh -huh. Bueno, porque será que en el sur de Moreno los habitantes merecen eso y nada más que esto y en La Perla, un poco más cercano al centro, bueno, el contenido visual y arquitectónico debe ser distinto. Y hay muchas diferencias en la construcción de las viviendas y además en la prestación en materia de infraestructura. En La Perla se está aplicando la utilización solar, sí como una aplicación en algunas viviendas, para ver si esto se vuelve es sustentable para el resto. En Lomas de Casasco ni árboles tenían. No, no ¿Sí? los tienen todavía. Ni Algunos árboles. Caminan por el barrio y... no Las plazas no eran plazas, siguen siendo pulmones verdes, en ese complejo enorme de más de 500 viviendas recién se están realizando algunas obras para instalar la primera plaza del barrio Así, como el jardín ah, le, le, le comentábamos que el jardín que fue una lucha de los vecinos se inauguró y sigue cerrado el 958 lo señalamos entonces claro que hay para pobres y para más pobres uh -huh. todavía entonces lo que quiero decir es que el concepto es de pobreza construcciones de pobreza, entonces ahí lo que señalaba respecto a Livingston, de que claro que es lógico el planteo, pero si no lo entendemos que lo existente hace a un control social y a una sujeción de que a mí me lo dio el intendente, a mí me lo dio Humberto, o a mí me lo da Sancheta, o a mí me lo da Marcos, es que ni al intendente, ni Sancheta, ni Marcos, ni Humberto están dando nada, Y esto tiene que ver con la idea de la necesidad que alguien la observa y responde. Y lo que nosotros estamos diciendo es nadie da nada sino que es construir un derecho y para esa instancia hay que tomarlo al derecho y hay que pelearlo. Porque de afuera lo vimos en 25 de mayo. Fueron miles. Uh -huh. De los miles quedaron muy pocos. Contados con, la, con los dedos de una mano. Se fueron. No había nada más por hacer. Y es una enseñanza que los propios habitantes hoy de la Gloria 2 deben asimilar, aún con las dificultades que tienen, por los vicios que se acarrean, por la cultura que es hegemónica e impregnado estos valores, de aprender que de afuera pocos o nadie, y aún existiendo pocos o nadie afuera, son ellos adentro los que construyen un barrio, una identidad. si sí, se ha instalado tanto la idea, y lo decíamos la otra vez cuando hablábamos de la Argentina Trabaja y lo podemos trasladar También este problema de las tierras del clientelismo afectivo, no de la figura paternal, es de algún modo le debemos algo. Cuando en se está implementando un derecho, ya cuando una familia decide donar un predio, está decidiendo su propio destino. Ahí en los hornos, como para para incorporar un dato más. Hay tomas dentro de la toma. ¿Sí? Y Marcos, que es eh, este referente del MPL decía eh, ayer Yo hice la toma de un terreno y son 150 familias. Yo hice la toma del terreno. Probablemente la motorizó. La impulsó, pero... la Pero no, a ver, no quiero decir en el sentido de yo, Marcos. Uh -huh. Lo quiero decir en el sentido de qué irregularidad en la posesión dominial de la Tierra. Lo que estoy diciendo es que cualquiera puede hacer una toma o muchas personas pueden hacer una toma, porque lo más probable es que todo ese vasto territorio que hay ahí por la calle Portugal hacia el fondo, tanto a la izquierda como a la derecha, sea municipal o esté en proceso para que la municipalidad lo incorpore al banco de tierras. Si no nos explica que la municipalidad haya faltado la calle Portugal y a mano izquierda cuando entras casi al fondo, esos terrenos hoy ya tengan viviendas construidas de material, sin que haya existido la presencia de un ejército de policías sacando los vecinos allí. O bien los vecinos estaban muy bien organizados desde Luis Yerón, o resulta que la municipalidad puede hacer muy poco frente a esta emergencia que todos los días otorga nuevos datos. Claro, por eso era muy importante el escenario que implementabas con esta ordenanza que se votó el año pasado en diciembre, en el Consejo Deliberante declarando la emergencia habitacional Que genera estos instrumentos como uh, el banco de tierra que ya estaba no Escuchemos algo que nos está proponiendo nuestro operador Miguel Ángel Costas Que seguramente nos va a servir para seguir profundizando este tema que estamos hablando En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. Bueno, ahí escuchamos una de las separadoras que tiene aquí la radio dando datos concretos sobre la emergencia habitacional y la implementación del programa federal de vivienda. Vamos a reiterar esto. Si hay desalojo, la asamblea es 18.30 hoy. Trataremos de estar allí. Si hay desalojo es porque la municipalidad lo ordenó. Aquí ya no hay un privado. ¿Está? Es un costo político del gobierno de Arregui y de todos aquellos que avalan y acompañan al gobierno de Arregui. con Arregui. Eh, con un elemento que es anexo a todo esto, es que las organizaciones o la organización, que es la JP, también avala el desalojo. ¿Está? ¿Y cómo se avala? Se avala de la forma que encuentra cause en lo que dice Marcos del MPL 17 de octubre. Que los que fueron allí tienen casas. No sé si estoy siendo claro. La municipalidad quiere avanzar en un desalojo. Cuenta con el acompañamiento uh -huh. de la JP. Una organización que trabaja en el territorio. La JP Pueblo Libre. Pero además cuenta con el acompañamiento implícito del MPL 17 de octubre. Que en términos partidarios internos hay una confrontación furibunda entre lo que es el MPL 17 de octubre, incorporada a FAP, Mirco García, Me contra mejor. Pueblo Libre, que es Mariano Hues. Uh -huh. Sin embargo, en esta cuestión de la tierra y el derecho, ayer decía Marcos, eso no es una toma y no hubo un desalojo no es una toma porque se trata de personas que tienen vivienda o que tienen la tierra. ¿Y en dónde tienen la tierra? En la toma que él condujo. ¿Sí? ¿Para qué se fueron al fondo de los hornos si ya tienen un pedazo de tierra que nosotros logramos en aquella toma que hoy dice hay 150 familias en ese territorio? Allí está la conexión. A punto tal que en la declaración que hace... En el comentario que que hace marcos es lo de ayer no fue represivo fue preventivo, entonces uno ve las casillas y están las fotografías destruidas porque fueron bajadas a martillazos y a masasos qué tiene de preventivo como si la policía en un desalojo o intento de desalojo pero el accionar violento la agresión uh -huh. psicológica y física. Eso es preventivo. Entra en la lógica de lo que señalábamos aquí en la columna de y la represión eh, preventiva que se instala ante estas modalidades como la está señalando. Entonces se pierde de vista, y finalmente digo esto, se pierde de vista que no todas las personas que están allí tienen lugar en otra parte. Pero además se pierde de vista que es probable que en el lugar donde estén las condiciones sean de hacinamiento o de la más absoluta precariedad. Uh -huh. Se pierde vista y es probable que las personas que lograron estar en un asentamiento y que sigue siendo un asentamiento, le comuniquen a sus familiares que hay un pedazo de tierra porque ya no pueden pagar el alquiler. Lo que estoy tratando de decir es antes de quedarnos en el 2 más 2, 4, si tiene o no tiene, que es producto de las reglas del mercado. Ni una organización ni otra está viendo la dimensión de lo que es el impacto de la exclusión y además del más perverso control social. Y antes de hacer las críticas que se hacen, habría que esperar un poquito, aunque sea un poquito, para comunicarse con aquellas familias y compañeros que dejen el lugar, para los que no tienen nada, si este es el criterio, porque hay miles en Moreno que están pensando en un pedacito de tierra. Si se cambiara la lógica y fuera más popular y de mayor organización, pero además de más solidaridad entre los compañeros de cierta clase, el papelón que ayer vimos el miércoles, en donde la municipalidad casi como protagonista excluyente, pero sin participación, discutiendo las organizaciones a ver quién tenía razón o si le resuelve un problema a quien es el verdadero responsable del mismo porque es cómplice de estas políticas activas de exclusión social nosotros continuamos en Nunca es Tarde diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 nuestro compañero Miguel Ángel Costas dispone hacia donde nos ubicamos que es la tanda publicitaria y luego continuamos con el programa al día de hoy ¿Saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No, no, no tenemos información. Porque tiene miedo de que lo transformen en 234. Estás escuchando Nunca, ¿Nunca es tarde? tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté, Yo aborté soy y, y soy todas soy mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas, y las, todas mujeres las mujeres que sobreviven, que sobreviven a un aborto, a un aborto clandestino. clandestino. No. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo, Mi cuerpo es mío. Ni una, ni una muerta, muerta más por aborto, por, aborto por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.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 Sebastián Ochoa se encuentra en Bolivia, es corresponsal de página 12 en este país. Quisiéramos conocer tu opinión en torno a lo que logra finalmente el gobierno de alcanzar esta ley electoral en el Congreso, que lo presentó como un triunfo, pero en el medio existían muchas dudas en torno a qué tuvo que dejar por el camino. Creo que tuvo varias concesiones que, que realizar el gobierno para hacer esta ley. La oposición había exigido que se hiciera un nuevo padrón electoral, uno biométrico, etcétera. Latinoamericano, todos los viernes, de 19 a 22 horas, por FM Moreno, Estación de Información. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos, que se vuelvan a su país papá? ¿De dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? Eh... FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Mucho palo para que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprendan. La actualidad como solo nosotros te la podemos contar. Ahora somos muchos más y puedes escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso.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 Hola, Mariano West, ¿me escucha ahí? Hola, Fernando. ¿Qué haces, qué haces? Fernando Ochoa lo saluda. Sí, ¿cómo te va? ¿Qué haces, qué haces? Bien. una noche a la otra y me estoy en de fe. Pensás que sos un diputado y solo sos un pobre diablo empilchao. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. ¿Qué haces, qué haces? Continuamos en Uncastar diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559, mandar un mensaje de texto al 1561-540359 como lo hizo Claudio, que menciona, quería pedir un tema de Maham y dejar mi comentario sobre el tema de la vivienda. ¿Cuándo van a hacer un plan de vivienda para trabajadores que ganen un sueldo miserable? Ya que los bancos no te dan nunca un crédito por no ganar más de 5.000 pesos. Soy Claudio, que le mandamos... Un saludo desde aquí, que está escuchando la radio. Seguramente al final del programa estaremos escuchando algún tema de Maham... ...en el día de hoy, en esta radio recuperada. Está aquí en la mesa mi compañera Cecilia Rodríguez... ...a quien paso a saludar rápidamente. Buenas tardes, Cecilia. Buenas tardes, Fernando. Estuvimos trabajando en, más específicamente... ...el trabajo de los cartoneros, la vida de los cartoneros... ...que se encuentran acá, sobre Piovano... Eh, ...porque, bueno, eh, el cambio de viajar en tren con el carro a viajar en el camión ahora, solamente lo, los carros viajan en el, en el camión ellos continúan viajando en el tren y esto es algo que viene hace bastante tiempo, se acentuó más en, en lo que es la crisis del 2001 en la historia argentina, pero esto va, continúa más allá como trabajamos a lo largo de la semana eh, la asignación universal por hijo los planes de vivienda federal aún hay gente que opta por este, esta metodología de vida esta forma de vida que aún eh, que le sirve porque lo que podía hablar con Pedro Álvarez que es uno de los cartoneros que se encuentra aquí en, en sobre Piovano para, para salir para Capital para Caballito eh, y él me contaba que él es una forma de vida que él hace 8 años eligió hace 23 años que trabaja en, en de forma independiente y hace 8 años eh, que es cartonero. Sí, digamos que hay muchas personas que no lo eligen, que la situación los lleva a última instancia de encontrar una respuesta, sobrevivir, la supervivencia que siempre hablamos y que llega a esta instancia. Así. No creo que muchos lo denominen como una opción. Ese es el caso de Pedro Álvarez. Intentamos hablar con con, con más eh, cartoneros que se encontraban ahí, pero no no se encontró la posibilidad ya que lo que me, me decían es que tenía que hablar con su referente que está en Caballito que se llama Elena y ellos le dicen la doña. Pero ella no se podía acercar para acá, no quería que ellos ninguno de ellos hable. Pero bueno, pudimos hablar con Pedro Álvarez que se animó a hablar eh preguntas no quiso contestar, no no me dio motivos tampoco. Y bueno, escuchamos lo que él sí quiso contestar sobre cómo es su vida como cartonero desde hace ocho años. Escuchamos a Pedro Álvarez. El cartonero se empieza las dos de la tarde, viene a ser acá, hasta Caballito que vamos, bajamos, son las tres y seguimos el, hasta las nueve y media, diez, que salimos, partimos de allá para acá. ¿Cómo se organiza? Eh, somos todos independientes, trabajamos cada cual a su manera, bajamos donde nosotros, donde vamos, trabajamos igual, todo, todo, todo igual. ¿Cómo es el cambio con respecto a que ahora tienen un camión para trasladar los carros y viajar en el tren, a diferencia que tienen que viajar no, no, no, con no, los carros en el tren? No, Difer diferencia, diferencia, no, no, no, es, es, es mínima, porque no nos convenía a veces el tren y bueno, ahora vienen los camiones, estamos acá y ya... Vienes a ser, te organizas un poquito más, ¿no? Y se trabaja, pero igual, sí, eh, para mí lo mismo. está con el camión y vos el tren. Eh. Estas son empresas las que vienen, eso se arregla el gobierno. Así que nosotros nosotros cumplimos lo nuestro, lo que es el trabajo nuestro, nada más. Como si yo me voy a paternal, vendo allá y lo otro el resto que traigo, ya volviendo me lo llevo a mi casa y como los chicos, algunos pueden eh, vender, no sé, en, en cualquier parte, si no, oye, vuelva a casa. ¿Hace cuánto que estás trabajando con el tema del cartonero? ¿Con el cartonero? Bueno, yo hace, calcularle ocho años más o menos, ahora, pero yo tuve mucho, yo vine a ser 23 años, porque yo antes no hacía esto, no cartoneaba, sino que iba... Y lo mío, lo necesario Cartoneo hace ocho, años, hace ocho años Pero en total son 23 años que yo vengo a, a trabajar acá en capital Acá no, fíjense, esto moreno Entonces, ejemplo. ocho años de cartoneo Sí ¿Cuál es la diferencia de cómo estás en estos ocho años Con respecto a los cambios de gobierno? A las reformas que se realizaron En tanta sociedad, en tanto entrada de no, dinero No, no, mira eh, De entrada viene a ser Bajan, suben bajan y suben, nosotros no podemos ya te digo, no dependemos de eso dependemos de lo nuestro y buscar precio ese es el tema Escuchábamos a Pedro Álvarez que es cartonero de acá, de barrio Cascallares pero está en comunicación telefónica a Gustavo Ibáñez, que es el presidente de la cooperativa que se encuentra ya en Caballito y quien se encarga de coordinar a todos los cartoneros cuando llegan allá. Gustavo, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, contame cuál es la metodología que tienen una vez que llegan allá eh, con los carros todos los cartoneros. Bueno, cada uno va a su lugar eh, que tiene ya eh, por antigüedad que se fue haciendo de así de a poco, ¿viste? Conociendo a los vecinos, a los mercados, a los a todos los negocios y ya ya tiene un camino preestablecido ellos. Cada uno sale por un lado para el otro y, y van juntando así, lo que encuentran en la calle y los lugares que ya tienen de andar por andar años así en la calle. Gustavo Fernando Ochoa los saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Fernando. ¿Cómo se llama la cooperativa y cómo surge esta iniciativa? La cooperativa se llama Recuperadores urbanos del Oeste y nace un poco con... Yo, para luchar contra todo el, la contra que teníamos nosotros que era la policía, el, la discriminación, el todo la, todo lo que nos se, no, no nos ponían en contra para poder trabajar, porque nosotros lo consideramos un trabajo después de nada. La... Y esto se armó de eh, después que nos sacaron el tren, la cooperativa se armó una noche cuando después que se nos sacaron el tren blanco que llevaba así el de que, de novedad blanco que nos llevaba moreno pasos ahí y surgió entre un compañero y y yo hablando hablando así empezamos a tocar gente por ejemplo gente de de que están en la CTA que que se dedica a hacer cosas y bueno por intermedio de ella empezamos a a golpear puerta a golpear puerta y y llegamos a, a hacer la cooperativa éramos doce personas doce personas doce personas ¿Y ante esta conformación de la cooperativa se encontraron las respuestas ante los problemas que usted me señalaba? Y ante eso no... así No, no, respuesta no. De, de nadie, por ejemplo, de, ni del gobierno, ni... De nadie. De nadie se se nos acercó a decir ni acá ni ahí en Moreno. Gustavo, solo. Gustavo como presidente de, de la cooperativa, ¿cuál es el trabajo que usted realiza? Y bueno, mira, yo ahora... Te, te, te, Hoy ahora, en este momento, es una planta que conseguimos, que donde están trabajando 15 compañeros, una planta de reciclado en el Bajo Flores, frente a la Cancha San Lorenzo. Y nosotros empezamos la mañana acá, eh, acá se llama... Eh, otra cooperativa tiene una logística que le da el gobierno a la ciudad, que se llama MT. Ellos recogen la mercadería de grandes generadores, por ejemplo, supermercados, aduanas, esas cosas, y reparten todas las plantas que hay acá diseminadas en la capital federal. De eso nos corresponde una parte de nosotros, que son dos camiones que vienen acá y nosotros con eso eh lo procesamos, vendemos y pagamos los sueldos de la gente que trabaja acá. ¿Cuántas personas están trabajando actualmente? Acá son 15 personas. ¿15 personas? Sí. ¿Cuál es el monto que cobran por las personas? Eh, acá están cobrando 60 pesos por día, trabajan 6 horas. Aparte tiene un incentivo de, de que, que da, se llama incentivo, es un sueldo, pero se llama incentivo que da el gobierno de la ciudad. A, son muy pocas cooperativas, son tres, cuatro cooperativas nada más que tienen esas que se formalizaron y por intermedio de formalización se, se llegó a un acuerdo con el gobierno y le dan un incentivo. Que antes era de 500, uh, una, 80 con 500 pesos y 160, por la cooperativa de nuestra somos 340 afiliados. Ha aumentado el, el número de personas que deciden ir a cartonear a comparación de años anteriores? Eh, sí, dice, ahora ahora está aumentando. Nosotros somos 340 que son diseminados en la gran mayoría de Moreno, Paso del Rey, que serían el 80%, después hay parte de Merlo y parte de Paula. Esta es la situación que se está viviendo, es decir, ha aumentado el número de personas que que llegan a esta distancia de ir a cartonear. Sí, viste, cuando estaba el tren era mucho más el primer tiempo, después del 2001 era muchísimo más. Después bajó eso, el, el 70%. A este último tiempo aumentó de vuelta, porque nosotros éramos 180, ahora somos 340 en la cooperativa. ¿Se han eh, examinado o se, eh, eh, estudian el tema de las zonas donde están distribuidos los cartoneros? Sí, justamente hace unos... Veinte días atrás en, la, en el gobierno de la ciudad se hizo un, una licitación de pliegos. Cada cooperativa tiene, eh, nosotros por historia, y, y otras cuatro cooperativas más que ya están más o menos de la misma época, nosotros nos respetaron la zona de trabajo que se llaman que nosotros tenemos una zona, por ejemplo, para el tren de Sarmiento, desde de Linier hasta Onche, antes de cruzar el Pueyrredón, bajando para él, toda es zona nuestra. Desde Juan B. Justo a Directorio, no sé si te ubicas. sí todo lo que es corredor del Sarmiento, esa zona es preestablecida para la cooperativa del Oeste. Bueno, ya muchas gracias por la comunicación e informarnos cómo se está trabajando en este caso, articulando con las, con una cooperativa, ¿no? Ya dejando de ser individuos, sino intentando encontrar una respuesta colectivamente, como usted lo señalaba. Ah, sí, sí, por suerte nosotros estamos consiguiendo eso, eh, se le está se le consiguió obra social para casi el 70% de los compañeros, su uniforme, bolsones, todo lo que es implemento para el trabajo del cartonero se le está consiguiendo. Okay, Apart bueno. Aparte, te comento, está auto eh, están registrado con una credencial donde el, eh, ahora la policía no le puede decir nada porque es un... Se ha institucionalizado, digamos, de algún modo, eh, la actividad. Está legalizado, exactamente, está legalizado, ahora con la ley nueva que salió, esto se es legalizó más, ya como un trabajo... ¿De dónde surge esta esta credencial? ¿Quién quién se las... El gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo le hace la credencial, viste, le toma todos los datos, le hace la credencial y, y se le entrega así como una cédula y ya con eso puede circular en la capital y es considerado un trabajador del del reciclado de dentro del acá de capital. Muy bien, muchísimas gracias Gustavo Ibáñez por la comunicación. Chao, buenos días. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Gustavo Ibáñez dando presidente, algunos elementos señora. para para analizar, no porque evidentemente algo ha cambiado. Cuando hablábamos años atrás con los cartoneros no estaba tan puesta esta idea de la institución. no el, Lo remarcaba en las últimas palabras el presidente de esta cooperativa cuando señalaba el propio gobierno de la ciudad da credenciales, nosotros mismos venimos llevando adelante ideas con la CTA que articulamos y trabajamos porque tiene origen esta cooperativa con el acercamiento a la CTA frente a problemas que no solucionaron porque así lo explicó el presidente y ahí entra esta lógica se institucionalizó una actividad que era de supervivencia y que sigue siendo de supervivencia para muchas familias y es un hilo muy finito lo que remarcaba el presidente. Claro que hay algunas cuestiones para empezar a cuestionar porque no se rompe la lógica de dependencia o lo que señalábamos de asistencia afectiva a través de soluciones concretas, en vez que el sujeto empieza a tener una conciencia y empiece a comprender su, su realidad por lo menos me dio esa sensación cuando escuchaba atentamente al presidente También eh, comparado con lo que hablaba Pedro Álvarez, que es un trabajador cartonero de acá, de, de Moreno, la cooperativa que es del oeste, eh decía que le entregaron uniformes, que les entregaron la credencial, yo sinceramente no vi nada de eso en los cartoneros, es más, como remarcó varias veces en, en la entrevista, Pedro es, nosotros trabajamos independientes, somos trabajadores independientes, tenemos nuestros lugares por el tema de la antigüedad, en el trabajo, pero somos trabajadores independientes en relación a lo que decía Gustavo Ibáñez, que es el presidente de, de esta cooperativa. Sí. Aún así no querían eh, dar eh, su palabra como como trabajador. Eh, por esto no, no, me remitían a que, que hable con directamente con este Gustavo eh, Ibáñez o con la doña, como dicen, que es Elena, que es la tesorera del, claro, de la cooperativa. Entra, ahí entra esta dependencia que te decía, ¿no? Ya dependemos de la doña, dependemos de Gustavo, estas cuestiones que antes no se veían cuando nosotros realizábamos estas coberturas y hablábamos con las personas que deciden encontrar una respuesta a su situación. Y muchos eran changueros, digamos, que hacen changas todos los días intentando sobrevivir una realidad que se ha modificado por esta lógica de institucionalidad que señalábamos Bueno Cecilia, muchas gracias no, por, nada, por esta cobertura vamos a continuar nosotros en Nunca es Tarde ya ingresamos en los últimos 9 minutos del día de hoy diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o un mail a nunca es tarde f puntocom punto sino también te puedes acercar a saber 81 caminar un poquito y toos mate con nosotros todo eso puedes hacer en esta radio recuperada estamos en nunca es tarde y continuamos de la siguiente manera nunca es tarde nunca es tarde nunca es tarde. <risa> nunca es tarde tu brújula en el mar de la información Bueno, vamos a hacer el resumen de la semana, rápidamente nos vamos al día lunes, donde vamos a escuchar la palabra de Oscar rizo Secretario General de UOCRA Moreno, donde hablaba con nuestra convenadora Cecilia Rodríguez sobre algunos temas, precisamente sobre la Argentina Trabaja y la cobertura social Esto respondía ante la pregunta de nuestra convenadora Cecilia Rodríguez Oscar rizo el día lunes días que se realizó esta entrevista y que escuchábamos en Nunca es Tarde Y ahora lo vamos a hacer nuevamente ...con conocimiento de que ¿Hay cooperativistas de la Argentina Trabaja que estuvieron realizando durante casi dos años el aporte a la obra social de la UOCRA y no fue activada nunca? No, eso es una mentira. No puede ser, bajo ningún punto de vista. Primero, que no hace dos años que el plan está en funcionamiento. O sea, que a partir desde ahí hay algo que se cae. Segunda, la mayoría de todos los que están viniendo están a septiembre del 2010 con aportes. ...y que posiblemente la hayan optado la obra social... ...que eso sí puede ser una verdad... ...que hayan optado por esta obra social... ...pero en ningún momento tuvieron los aportes... ...hasta que le dieron eh, en este en este caso... ...la resolución que, que se firmó con desarrollo. Y ahora nos vamos al día martes... ...donde nuestra compañera Cecilia Rodríguez... ...le realizaba una entrevista nuevamente a Isabel Bardet... ...madre de Andrea... ...estamos hablando, esta joven... ...que estaba desaparecida desde el 17 de marzo apareció el martes 12 de abril en la comisaría primera de moreno esto le mencionaba Isabel mamá de andrea a nuestra compañera cecilia rodríguez sí. eh, andrea apareció con noviecito este a la una de la mañana en la comisaría la primera de moreno este nosotros nos avisaron bueno avisaron apareció me parece que aparecieron con la mamá de nicolás o después la llamaron a la mamá de nicolás el, el noviecito, este y a mí me avisaron recién bueno a mi hija y a mi ex marido a las 7 de la mañana 6 de la mañana que se nos dirigimos ahí a ella la retuvieron este la hicieron declarar sin un mayor responsable este que eso se está encargando a la comisión maríasterco en Rua de la comisión esperanza y eh, Está todo en investigación también, sigue en investigación. La nena está bien, eh, tenemos que hacer todos los controles sanitarios correspondientes. Eh, pero llegaron bien, estuvieron en un hogar, eh, aparentemente estuvieron en un hogar, estuvieron en San Miguel. Ella estaba con el pelo corto, teñido de negro, eh, con un piercing y con ropa eh, que le han dado, así que evidentemente estuvo por varios lugares y y las las noticias que nos han llegado eran con eh, veras, o sea, veraces, eran eran en como la habían visto. Eh, bueno, se está está todo en la causa, está todo en investigación. Eh, mañana tengo una reunión en el Ministerio de Justicia. Nos vamos al día miércoles donde iniciamos el programa de ese día con nuestro compañero Rubén Bustamante del barrio Los Hornos. Estaba realizando este desalojo que lo comentábamos y lo ampliábamos en el día de hoy. Escuchamos a una de las vecinas que iniciaba el programa de ese día con nuestro compañero Rubén Bustamante desde el barrio Los Hornos. Sí, mi nombre es Gómez Norma. Vinieron acá en el barrio de Los Hornos, al fondo, a la una menos cuarto, por ahí. Vinieron eh, tres patrullas con los policías. Eh, había viviendas que no estaban los dueños, que estaban trabajando, y ellos esas casillas desarmaron donde no estaban los dueños. Y yo lo estaba viendo, sacaron un colchón, las garrafas, las colchas y alzaron en la patrulla. Del cual a mí me llamó la atención y dije, no, esto no puede ser así. Lo pueden dejar en la calle, pero llevarse las pertenencias de, de las personas que no están para mí... Entonces yo me acerqué a la señora del ritual y me dice, no, pero yo eso no lo puedo atajar. ¿Y cómo le digo? Porque no pueden sacar eso, no, pero eso yo no yo vengo solamente para que desalojen. Pero ¿cómo van a llevar las pertenencias de las personas que no están? Y aparte, las personas que están en su casilla no fueron capaces de entrar y sacarlo porque estaban los hombres, las mujeres, los chicos, y ahí no entraron. Entraron en las casillas que realmente no estaba nadie. Tiraron la, la cerca, los tejidos, los tostes y para mí eso está mal. Y en el día de ayer, el intendente Andrés Arregui, encabezó el acto donde quedó inaugurada la jefatura de Gendarmería aquí en el distrito, esto decía en la conferencia de prensa. Sí, hoy estamos inaugurando acá la, la base operativo del escuadrón 5 Moreno de Gendarmería, dentro de lo que se conoce como operativo Centinela, donde van a estar asentados Este escuadrón, que bueno, como ya lo venimos viendo de hace un tiempo atrás, eh, vienen cubriendo operativos de desarrollo, distintos tipos de operativos de control eh, dentro de, de este convenio. Acá van a tener la comunidad de, estar, de, de tener su base, su centro de operaciones. Eh, este escuadrón cuenta con error de 250 hombres y... Eh, que están permanentemente haciendo distintos tipos de operativos en nuestras nuestras calles, rutas, y, y bueno, muy contento por esto, poder colaborar con, con Gendarmería, con a este programa que lanzó la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que, que está poniendo, que está llevando adelante la Ministra de Seguridad de, de la Nación, ¿no? porque vemos los resultados efectivos, vemos la buena predisposición de, de, de los vecinos de Moreno, pero también porque yo lo, lo viví, porque me tocó eh, que, que me dan el control a mí, el, el alto respeto que tienen, la profesionalidad que tienen para poder manejarse en lo que hace al, al pedido de vehículos, eh, el registro de vehículos. Eh, bueno, creo que es positivo y creo que el Estado Municipal Tiene que estar acompañando estas iniciativas porque brindan más allá de, de partido político pero la seguridad es un tema que nos compete a todos y que, que está más allá de, de cualquier partido político o de especulación política que pueda tener esto. no eh, Es un reclamo muy grande de, de la población eh, y bueno, es una colaboración muy importante que hace el Gobierno Nacional en colaboración con la Provincia de Buenos Aires para llevar adelante medidas de seguridad. Decir, que hasta el momento el, el balance del operativo Cintillera sería eh, positivo. Sí, sí, yo creo que es positivo porque vemos que trabajan de noche, si tienen turnos permanentes las 24 horas, eh, estos operativos los manejan ellos, eh, interactúan en algunas en algunas veces con la policía, pero además tienen tareas importantes que es eh, reciben muchas denuncias de vecinos, vienen a denunciar a este lugar, denuncian en los operativos distintos casos de comercialización de droga, distintos temas de inseguridad, que ellos son receptores y son enviados toda esta información a, a, a, la, a las autoridades competentes para que se investiguen estos casos. Creo que es muy positivo y para mí la alegría que, que Moreno esté colaborando con este edificio, Eh, que va a permitir que sean más efectivos en el sentido de que puedan cambiarse acá, puedan descansar en los momentos que tengan que descansar porque pensá que toda esta población de gendarmería, tantos oficiales y oficiales vienen de distintos lugares de, del país eh, y ellos también hacen un esfuerzo muy grande y que gendarmería, como trabajadores que son, tengan un lugar digno para poder eh, higienizarse, trasladarse Y poder salir a hacer los operativos. Bueno, ahí pasaba el resumen de la semana. De alguna manera, tocando los temas que hemos trabajado desde esta emisora. Nos llegó un mensaje al respecto. Las PRI iniciaron en marzo de 2009, en lo cual los aportes se vienen haciendo desde ese año. Soy Claudio respondiendo a las declaraciones de Rizzo de la entrevista que realizaba el día lunes nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Ya ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy en esta Radio Recuperada. Para informarte, nunca es tarde. El rock tiene historias. Quiero ver, quiero evitar. El rock tiene misterios. Losa, losa, losa, losa, Nunca tarde, por tu estación de música. Mamá, que no te hagan control antidóquio. ¿Eso la saca? Onda a saber. ¿Ves? A ver si estamos metidos en algo. Vamos a escuchar una versión que muy pocos pudieron escuchar porque es un ensayo cuando volvían en el año 92 en Cancha de River, Saru Giran, esas joyitas que uno puede encontrar en el baúl de los recuerdos porque David Legón, como pedras Aznar, Oscar Moro y Chary García tuvieron mucha influencia de los Quarrymen, de los Escarabajos, de los Beatles y otros músicos también, por ejemplo si uno escucha almendras su primer disco, va a encontrar mucha música ahí. Y Seru Giran, catalogado por la prensa, eran los Beatles argentinos, no sé si te acordás, Miguel, denominado los Beatles criollos. Y otros músicos como Morris, el mismo Tanguito, en su poesía encontraban una armonía muy similar a los cuatro de Liverpool, más relacionada quizás en las canciones a partir del 65, a través de discos como Socorro, como Revolver y luego lo que vendrá en el 67, la banda del Sargento Peppers y todos esos temas que tenían una gran altura musical y también poética recordemos que el año 64 fue emblemática para los Beatles porque viajaron a Estados Unidos y conocieron a Bob Dylan primera vez que según los cuatro músicos de este legendario grupo Señalan que fumaron marihuana por primera vez. Acompañados por Bob Dylan. El mismo que tiene mucha influencia en el músico argentino Andrés Calamaro. Músico que dijo esa olvidable declaración respecto a Mareno Ferreira. Nefasta, por, decir, por cierto. Tan nefasta que no duró ni una semana en el Twitter porque bajó su dirección Andrés Calamaro y todo quedó como... ...en el olvido... ...salvo para lo que nos olvidamos... ...y estamos atentos a estas cosas... ...Los Beatles... ...influencia Luis Alberto Spinetta... ...mucha por cierto... ...los mismos Super Ratones... ...esta banda de Mar del Plata... ...que también se acoplaba... hacer algunos covers... ...y quien también hacía canciones de los Beatles... ...en los primeros discos era Sandro... ...con Sandro y los del Fuego... ...que hacía algunas versiones en castellano... Y que llegaba a esta instancia de escucharlos atentamente Porque eran letras que inventaba Sandro Porque nada, nada tenía que ver con la letra original de los de Liverpool Nosotros ya nos estamos retirando Sin antes decirte que nos vamos a ir escuchando la palabra de Charlie García Recordando una anécdota que le contó Tony Sheridan Tony Sheridan fue uno de los músicos que hizo grabar a los Beatles por primera vez ...con un disco que se conoce como Tony Sheridan y los Beatles... ...que era el grupo de acompañamiento... ...y que ahí pudieron hacer una canción instrumental... ...que es Llorando por una Sombra... ...que era de Harrison... ...¿usted se imaginaba que era de la dupla Nero McCartney? No... ...era de John Harrison, uno de los más jóvenes... ...del cuarteto... ...y sobre este tema va a hablar Charlie García... ...nosotros nos estamos retirando... ...del día de hoy... ...y a continuación de Charlie García... ...la otra cara del rock argentino... ...Luis Alberto Espineta, El Flaco... ...tocando un tema de John Lennon... ...Imagin... ...nos estamos yendo... ...se está realizando... ...nos cuentan una radio abierta en el Riglos... ...no sé si quieren que lleguemos la información... ...si podemos hablar con... ...nuestra productora... ...respecto... ...se está haciendo una radio abierta... ...sobre la campaña El Agua Vale Más Que El Oro... ...contra la megaminería Cielo Abierto para que la universidad se promulgue en contra de esta práctica. Seguramente estará nuestra compañera Cecilia Rodríguez yendo al lugar y veremos cómo hacemos la, la cobertura correspondiente para que la puedas escuchar el recorte informativo el día lunes, bien tempranito, aquí en esta radio recuperada. Bien tempranito, mañana en eh, comienza Boca Que Vuela, quien ya está instalada, Sonia Olmos, haciendo en el estudio 2 haciendo la producción y va a dormir en el Estudio 3, que es un poco más chiquito, tiene una cucheta y se va a quedar ahí para no llegar tarde y estar atenta y comenzar el programa con mucha energía, nos dice del otro lado, quien está haciendo algunas moriscuetas. la saludamos. Hola, Sonia, ¿cómo andás? Y estará mañana presente aquí en Boca Que Vuela. Con la era está pariendo corazón, iniciando ahí el programa. Todas esas cosas que nos tiene acostumbrada Sonia olmo. Nosotros nos estamos retirando sin antes decirte que en el equipo periodístico del día de hoy estuvo presente Cecilia Rodríguez. No se rían, por favor, le digo a los erucinantes, mi compañera Cecilia Rodríguez. Quien también estuvo presente, Agostina Zulpici. Además, acompañamiento, con la mirada bien fija y atenta, Cintia Medina. Mi amigo, mi compañero... Rubén Bustamante. Una persona que voy queriendo cada día más... Que lo conozco... Miguel Ángel Costas. No, nunca llegará a esa distancia, Miguel. No te imagines esas cosas. Toma revancha. Déjate ser. Letras de los Beatles, es así, en mi vida. Nosotros... Nos estamos retirando Quien también estuvo presente Juan Ledesma Arias Coco Coquito, que no es el gato Coco Que también estará presente En esta radio recuperada a través del programa Mediocre Que vuelve los días sábados De 15 a 17 horas Vamos, vamos, que me gusta esto Y hoy Cuando yo me calle Quien les habla es Fernando Ochoa Comenzará la repetición de recorte informativo a las 17 horas y luego, pegadito, latinoamericano Y cuando termina toda la dupla y el equipo, que son muchos, ya no son duplas, antes eran dos, se han multiplicado. Comienza El Dorso, un programa sobre la deuda externa, dándole cierre de programación por el día de hoy. Continúa la musicalización hasta que llega Sonia Olmo a las 9. ¡En punto! Me gusta, me gusta. ¡En punto! Y nos estamos yendo Charlie García recordando esta anécdota de Tony Sheridan sobre los Beatles. Y luego pegadito Luis Alberto Espineta haciendo Imagine, un clásico de John Lennon. Muchas gracias por estar. Nos vemos el día lunes. Las anécdotas que me contó Tony Sheridan, acá del primer tema que compuso George con John Lennon, en el primer disco que grabaron los Beatles, que fue con este tipo Tony Sheridan, me parecía increíble eh, todo lo que me contaba y, y George no podía, tenía muchos problemas porque era menor. Ellos iban a, tra a trabajar en, en clubes casi prostíbulos, de ahí este que tenía que tocar 10 horas por día. Y no sé, yo le pregunté a Tony, ¿y vos veías algo que te hiciera pensar que esos tipos iban a...? Le decía, George is ok, George is okay. bueno, pero... Realmente, creo que hay que, digamos, acordarse de él como, como a mí parece que a todos los músicos les gusta por la música. El Kia estuvo al lado de los dos genios de, de la música de este siglo, una cosa así. Y... A la vez los Beatles se llamaban un grupo. O sea que no eran dos y los otros dos. Cualquiera de los Beatles inventó todo un estilo. Siempre estuvo adelantado a todo. Y él... ¿Y qué le aportaba a los Beatles? Por ejemplo... Porque, porque sabe de mucho Bueno, así. por ejemplo... Silasio... No, sé, no sé, no sé si suena. Silasio termina en... de la candidata. ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Progundo. Sí, señor, y por eso aclaré con Vera porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él si va a una interna se cande, se, canade, se, canade, se tarea, <risa> este, dentro, pero desde este espacio no, la candidata soy yo. La candidata soy, soy, yo. Yo, soy yo. Soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que, pensamos distinto que, opinamos que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se, se juntan, juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se, se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1 Estación de Resistencia